...no tienen cromosomas sexuales... ...y en el sexo de las crías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 Crocodilios son sí, sí, de sí. las pocas especies que están muy eh, adaptados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 Con estos con cualquier tipo de especie animal Chac, una, enseñales... cosa, perdón, una cosa son los, los crocodrilos no que le dices tú los crocodilos que, que también tiene mucha perseverancia y otra cosa y otra, son los cucudrulus que somos cucudrulus. nosotros eh, exactamente somos los, los los cocos, somos los cocos de los cocos cocodrilos seríamos en efecto. Javier Sevillano, señores del fin del mundo mil gracias Un besito a vosotros